Ya saben, para que estoy acá, eh, creo que es el momento de, de decir basta, eh, creo que llegué y a este momento dejando todo en la cancha, eh, haciendo todo lo posible para, para ayudar a los equipos con los que jugué a ganar, eh, y creo que, que es el momento que, que tengo que decir basta de este deporte que me dio tantas cosas ¿no? eh, estoy sumamente agradecido al básquet a la liga por todo lo que me dio eh, y realmente no tengo palabra para describir, describir lo que es el significado de jugar al básquet profesional jugar en la liga realmente son momentos únicos que, que le pasa a una persona a un profesional y estoy sumamente feliz de haber llegado hasta acá ¿no? así que esperen un poquito y, y les voy a contar un poco eh, primero, bueno, quiero hablar un poquito de, de mi vida de mi vida personal eh, hace casi 22 años eh, conocí a una mujer una niña éramos dos niños tenía 20 ella, 17 yo le mentí en ese momento porque era muy chiquito, le dije tenía 18 para estar un poquito más cerca me creyó y hace 22 años estamos acá juntos luchando Eh, pasamos cosas buenas, malas como todos pero creo que si no hubiese conocido a esta mujer no hubiese llegado hasta donde llegué así que le agradezco eternamente a mi mujer Fernanda no la quiero mirar porque ya empezó a llorar y me hace llorar a mí Eh, estoy sumamente agradecido por todo lo que me dio me dio dos hijos maravillosos eh, uno cumple año hoy ya es mayor de edad así que mis hijos son todo para mí eh, doy la vida por ellos Estoy sumamente enamorado de los dos, son mi luz, y bueno, todo lo que hice hasta acá fue empujado por ellos, así que bueno... Después, tengo dos mujeres, que una es mi vieja, que no pudo venir, no pudo estar acá, pero está acá conmigo. La tengo en mi corazón, así que agradecerle a ella, porque todo lo que soy, todo lo que fui toda mi vida, y lo que voy a hacer es gracias a ella, porque ella me inculcó muchas cosas, sacrificio, humildad trabajo así que sumamente agradecido a ella a mi hermana a toda mi familia a mi sobrino eh, que siempre me apoyaron estuvieron desde el principio conmigo y están hoy en el final de mi carrera también agradecerle a mi suegra que es incondicional con, conmigo y con mi familia Eh, gracias por todo lo que me dio todo lo que me brindó me abrió sus puertas cuando yo era un niño me ayudó a crecer así que agradecido Ana eh, después bueno, quiero agradecer a San Martín de Marco Juárez que fue el, mi comienzo yo tenía seis años cuando empecé a entrenar y, y empecé en ese club Fueron los que me criaron, me apoyaron, me ayudaron y es el día de hoy que me siguen apoyando y ayudando. Eh, hay una familia que está atrás de todo esto, que es la familia Mantegari, eh, que fueron los que impulsaron a mi vieja a, a que yo entrene básquet. Yo no quería hacer básquet y ellos insistieron, insistieron. Así que gracias por, es, por insistir, insistir tanto. Y abrieron un poco la mente que este deporte era el que tenía que hacer. Quiero agradecer a, a Olimpia, que fue el club que me reclutó a los 15 años. Eh, Julio Lamas, Víctor Reich fueron los que me llevaron a, a jugar a la liga. Ellos me hicieron debutar. Así que sumamente agradecido a ellos porque me enseñaron un deporte totalmente distinto a lo que yo est estaba haciendo eh, así que sumamente agradecido después eh, estuvo conmigo Horacio Seguí que con 17, 18 años eh, confió en mí me hizo jugar y fue mi primer anillo de liga con esa edad realmente un equipo maravilloso que la pasé bárbaro aprendí muchísimos muchísimos de los grandes jugadores que tenía, así que, que le agradezco también a ellos, agradezco a Atena de Córdoba que me abrió sus puertas, me enseñó, me enseñó muchas cosas, me abrió muchas puertas más, me mostró su historia, me hizo parte de esa historia, tuve la suerte de tener jugadores al lado como Marcelo, Marcelo Milanesio, Pichi Campana, Diego Sela. Estoy agradecido realmente de corazón a ellos porque me enseñaron muchísimas cosas y aprendí muchísimo de ellos. Eh, de Marcelo, de Pichi de Diego aprendí querer ganar todos los días, no conformarme con lo que tenía e ir a buscar más siempre. Ahí medio turbulento, cuando llegué a Argentina no tenía equipo obra sanitaria que me trajo nuevamente a jugar a la liga a la cabeza, fueron los que me trajeron nuevamente, confiaron en mí, me dieron la posibilidad de, de volver a jugar la liga así que le agradezco eternamente.